Bueno, para digo para para todos los, los periodistas de Santa Fe y la gente de Santa Fe de tener un un, un mundial este, ahí en su tierra, no, para poder ver un buen básquetbol de lo que se viene después en unos años en las mejores ligas del mundo, hasta en el día. Sí, de 17 años ya camino al profesionalismo supremo, digamos una forma de decir, no, y que llegarán selecciones realmente de, de gran poder son 16 en total. Eh, hoy se hizo la presentación oficial eh, en el predio, en este caso el hotel UNLATE que está ubicado eh, muy cerquita del puente colgante en Santa Fe, todo un emblema para nuestra capital y, y bueno, para los periodistas es algo ecuménico estar en cualquier mundial, por supuesto y a nosotros que nos encanta el básquet que amamos este deporte que la provincia y Santa Fe vuelva a ser sede de un campeonato de estas características que no teníamos desde, vos recordás Galle desde, y por supuesto lo, lo sumo a, a, allí en Estudios Centrales, desde el 90% cuando Santa Fe fue sede y que tuvimos el honor de yo era muy chiquito, te cuento eh, pude verlo a Tony Kukoc y la verdad que no me olvido más esa imagen eh, de su volario aquí pasando por por las calles de Santa Fe y bueno, ahora han el lujo de tener este campeonato U17 para, para disfrutar y sobre todo para eh, para que los chicos se entusiasmen tantos clubes que hay aquí en la ciudad, que, que se prendan con el básquet o que se enganchen y la verdad que es un Acontecimiento realmente importante ayer. Bueno, hoy hubo conferencia de prensa, hubo presentación, ¿quienes estuvieron, eh, cómo, cómo van a ser las sedes. Hoy hay un, arranca un cuadrangular amistoso a las 18.30 horas. Sí, hoy, bueno, eh, tanto la confederación conjuntamente con, las, con la buena predisposición de las delegaciones, en este caso las de Estados Unidos, que llegó... ...durante el fin de semana, eh, hacemos un pequeño correlato de cómo han llegado... ...el primero que llegó a Santa Fe, a la capital, fue Australia... ...que rápidamente fue el primero que se puso a, a entrenar en los estadios locales... ...que han sido seleccionados para que puedan realizar su preparación... ...en cancha de regatas, en cancha de Kimberley, en cancha de gimnasia Grima... ...el segundo que llegó fue el seleccionado de los Estados Unidos... ...después automáticamente llegó al mismo tiempo casi Francia... ...después de, de pasar por Rosario... ...y llegó a la capital de la provincia... ...y así fueron llegando a las diferentes elecciones... ...ya está Canadá, ya está Puerto Rico... ...pero hoy tenemos, como previa a este campeonato mundial... ...en el Ángel chino con piso renovado... ...con muchas obras que se han hecho dentro del estadio... Eh, ...del Club Atlético de Unión, van a jugar... ...en primer turno, dieciocho treinta ...los seleccionados de Estados Unidos y de Francia... ...y a segundo turno, allá por las 20:15, 20:30 veinte treinta aproximadamente... Van a jugar el equipo de Diego Lipschitz, eh, el de la Argentina, ante Croacia. Esto, obviamente, de carácter amistoso. La segunda fecha se juega en el día de mañana. Los equipos están entrenando en este momento. Son turnos, recordamos, de 45 a 1 hora de duración en diferentes canchas. Y recordamos que eh, Santa Fe Capital va a tener la sede de los grupos A y B, mientras que Rosario tendrá las sedes del grupo C y D con la presencia de la Argentina. Recordando que en cancha de unión... Eh, se va a jugar eh, los cuartos de final, o sea, la decisión del, del, del, del, del campeonato, la final, y en la tecnológica, que fue subsede del Mundial 90, será sede de los puestos que van a definir del noveno al décimo sexto lugar eh, para definir lo que será la grilla general de posiciones de este Mundial FIBA U17. Hoy estuvieron el intendente de Santa Fe, José Corral, Eh, estuvo el Ministro de Gobierno de reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe, Pablo Farías, estuvo el Presidente de la Confederación Argentina de don Federico Subbieles, y por supuesto el resto de las autoridades, como el Presidente de la Santa Fecina, Roberto Monti, eh, bueno, eh, el equipo completo de, de la CAB, una parte aquí otra en Rosario, se han repartido para formar parte de este lanzamiento en Santa Fe, eh, en Rosario se hizo en la cancha misma de Newell's, con la presencia... ...por supuesto la autoridad... ...el Secretario de Desarrollo Deportivo Pablo Catán... ...también estuvo el eh, Licenciado Pablo Álvarez... ...Ministro de Desarrollo Social de la Provincia... ...Mónica Fein, la Intendenta de Rosario... ...así que está todo listo, Valle... ...para que arranque un lindo torneo... ...y ojalá que la Argentina pueda llegar... ...lo más alto posible... ...acá habrá que hacer una aclaración... Eh, ...el Ipsil no promete... Eh, ...sí eh, da cuenta de un laburo extenso... ...que casi lleva dos, dos años... No hay promesa de ningún puesto, simplemente un gran laburo que ojalá se vea ¿no? reflejado en resultados. Esto obviamente en el terreno previo a, a la competencia, eh, Fabián, ojalá que le vaya a la Argentina, pero sabemos que las potencias por algo están en el lugar que están. Francia es un gran candidato, eh, el otro es Estados Unidos y obviamente hace tres años que no pierde, 30 partidos jugando eh, en estos campeonatos y no pierde. Así que eh, por allí eh, llegar a esas potencias Eh, sería eh, muy loco decir que estamos allí Porque no es así Pero tenemos un equipo con buenos jugadores Y ojalá que puedan dar lo, lo mejor de sí, ¿no? Sí, sí mira la, la, estamos hablando con Diego Bergar El turquito, este amigo nuestro de hace muchos años que nos conocemos Y, y, y bueno, que, que lleva, empuja De, de, de, de su tarea al básquetbol en, en Santa Fe, ¿no? Eh, la verdad que los resultados en las categorías formativas Eh, si bien son importantes, porque no voy a decir que no son importantes, en caso particular no es lo que más me preocupa. Yo prefiero que le, los equipos puedan competir, eh, puedan tener competencia, sean, digamos, este, parejos con los rivales, eh, como para estar a, a nivel. Y, y después lo más importante, más, por eso digo que no, para mí los resultados no es tan importante en esta categoría, eh, es la continuidad que se le da a ese trabajo. ...para después realmente formar jugadores que puedan este, servir eh, pa, primero para la Liga Nacional... ...después para cada uno pueda hacer su su carrera en el en el extranjero, donde le toque jugar... Y, ...y después se puedan convertir en jugadores de selección argentina, mayor, ¿no? Sí, sí, sí, yo coincido. Eh, el resultado pasa en segundo plano, no deja de ser algo lindo ganar. Eh, ¿A quién no le gusta ganar? A todos, eh, eso está más que claro... Pero los trabajos a largo plazo siempre tienen algún tipo de... Obviamente que te puede salir mal, porque nadie está diciendo que, que sí o sí te va a salir algo bien. Puede salir mal como puede salir bien, pero lo importante es que se mantenga una idea de de, de trabajo, eh, un modelo para seguir, eh, que se respeten los tiempos, que siempre hablamos con eso de eso con vos, Gallego, que se respeten los tiempos, que haya tiempo, que haya paciencia, sobre todo en un país por ahí un tanto existista y muy exigente en algunas cuestiones, Y, y que se mantenga esto yo te iba a, a contar lo que tiene que ver con Juan Fernández el chico de Unión que está dentro del plantel Juan Fernández ¿sabes ¿dónde fue descubierto Galle? De a ver en una parada de colectivos. No. Él, él, o sea, ¿Cómo fue? <ríe> él fue descubierto en la parada de colectivos. Él estaba eh, tomando un colectivo micro eh, que va que une San José del Rincón una, una ciudad que está hace muy poquito fue declarada ciudad. Camino para Paraná En este caso Para que más o menos La, la gente entienda El rincón Él se tomaba el mico Para unir para a Santa Fe hace hacer sus actividades De escuela De, de estar con amigos Lo encuentra El técnico de básquet Le dice ¿Vos qué haces? Y yo nada Me gustaría hacer básquet ¿Y cómo que no hace, Y no Porque yo eh, Los sábados a veces No, no puedo Y además Obviamente ese técnico Lo ganó de la oreja Como se dice En el buen sentido De la palabra Y se lo llevó A jugar al básquet de unión Él empezó tarde A jugar al básquet eh, Y sin embargo mi, mira vos cómo ahora Tiene claro. esta hermosa chance y esta posibilidad... ...y yo hablé con este pibe... ...y, y lo primero que me dice... mira yo sé que esto es, es pasajero... ...que si me dedico puedo llegar... ...pero no tengo que dejar de lado que... ...en el caso que yo no llegue a hacer lo que hice... ...tengo que hacer algo... ...tengo que hacer a, algún tipo de profesión... ...bueno, eso me parece que también es importante... ...que lo aconsejen bien... ...que lo lleven bien... ...y bueno, pero es una anécdota pequeña... ...como le pasó en su momento a Talla Galici... ...que también fue descubierto en una parada de colectivos. Eh, acá en Santa Fe Como le pasó en su momento a otros jugadores Pero es una anécdota linda Y que tiene que ver con el hecho de respetar los tiempos Pero también cómo a veces eh, Con este tipo de anécdotas Uno también eh, Se puede al lujo de contarlas eh, Como si fueran, no como si fueran Son normales, porque pueden pueden pasar Y tiene que ver con lo que Argentina por ahí No descubre o no encuentra Como les decía en su momento Diego Lipsi, encontrar jugadores altos No es una cuestión de ir a ver de, claro. qué que hay en todos lados, así que Que, que, quería compartirlo con todos ustedes porque sé que son fanáticos y, y nos escuchan en todo el país, por supuesto Santi, Turco, daba un buen pantallazo de lo que había sido esta presentación en Rosario pero hay que decir realmente que también es una fiesta para el básquetbol nacional, ¿no? porque hace mucho no sí. se realiza un evento de esta magnitud en la Argentina exactamente, desde el 90, eh, fue la última vez que hubo un mundial, digamos eh, que en este caso Santa Fe en ese momento fue subsede, en la tecnológica también eh, hubo partidos en en Nieves, en aquel momento con el título que obtuvo eh, la ex por supuesto y, y aquí bueno en aquel momento el presidente de la Santa Fecina era el, el ex eh, juez Raúl Candiotti yo recuerdo que hizo un laburo logístico tremendo eh, también en, en en Rosario con por supuesto con las autoridades de, de del básquetbol local Y, y bueno, eh, desde hace muchos años que no se tenía la posibilidad de tener, en este caso, sede total. O sea, acá no hay que que, que se comparte, sino que Santa Fe como provincia vuelva a tener una cita realmente muy, muy, muy importante y con selecciones que, como decíamos anteriormente con con, con Fabi eh, y, y con vos también en el preludio en en el, en el, el de esto, eh, son jugadores muy importantes que tiene Francia, que tiene Croacia, que tiene Estados Unidos, atención con Filipinas, que tiene lo suyo también, Que tiene un base y un alero que pintan para ya tener un lugarcito en las ligas más importantes del mundo Y, y bueno, a disfrutarlo Y por supuesto vamos a contar con presencia de exjugadores viendo los partidos Yo no me quiero eh, olvidar que acá seguramente va a venir un partido Chapu y no, Que anda cerca por esta zona ¿No es la imagen del además, Chapu? Eh, tengo entendido que no es la la, la imagen o la cara eh, Pero sí participó de algunos eventos que tienen que ver con la difusión Eh, acá se hizo un 3x3 eh, callejero, por primera vez Santa Fe tiene una cancha con los aros eh, oficiales eh, al aire libre cosa que nunca había sucedido en Santa Fe capital, esto está en plena costanera, el señor Juan Pérez conoce la costanera bueno, que, que haya una cancha de básquet de 3x3 al aire libre con el equipamiento eh, completo es un lujo y, y, y, y a uno se le cae la baba por, por decirlo, pero es algo maravilloso Eh, y, y ojalá que lo, lo cuidemos entre todos eh, Así que se hizo un torneo 3x3 con la participación de muchos clubes Se difundió el certamen el, el mundial Lo único que falta es que, bueno, que la gente acompañe, que, que pueda ir Y esto es un dato para tener en cuenta que ellos quieran venir a Santa Fe La entrada, tanto en Newell's como en Santa Fe, en Cancha Unión y en la Tecnológica Va a ser gratuita No va a tener que pagar un peso para ver el Mundial U17 Muy interesante ese dato que estás dando eh, ¿Y crees que se va a llenar el estadio? ¿Cómo, ¿Cómo recibió la noticia de Rosario y Santa Fe De un Mundial de este, de este calibre? Eh, sabiendo que, bueno, como hoy enmarcabas Va a haber figuras del futuro, ¿no? Sí, en, esto fue en el mes de diciembre del año pasado eh, Estaba Federico Subiene creo que en la sede de FIBA Y comunicó rápidamente a, bueno a sus máximos allegados y la información llegó al toque a, a Santa Fe, eh, nos comunicamos con el presidente de la Santa Fecina, teníamos ese dato, creo que lo habíamos compartido con con, con Fabián en su momento, y bueno, obviamente, contentos, chochos de la vida, por recibir semejante mundial, y hay que estar predispuestos a dar una mano siempre, si bien uno le encanta, en este caso, agarrar el fierrito, hablar y, y regocijarse con, con el básquet, que nos, nos, nos encanta, pero... Hay que dar una mano como como sea Y del lugar que nosotros tenemos y Difundir, de manija Y si podemos dar una mano, darle un teléfono, ayudar en algo Ustedes saben, ya me, me conocen acá Tenemos que estar todos en la misma Y darle una mano a este Mundial para que salga todo bien La última de mi parte Este equipo argentino viene de participar con éxito No lo que fue en el América's Team Camp eh, ¿A qué jugadores marcarías vos Como para seguir durante este Mundial Sabiendo que igual vos lo has dicho Y todos lo sabemos que es un grupo difícil el eh, Que le tocó a Argentina el grupo D Sí, es un grupo bastante complicadito, te digo eh, Yo le con el técnico en varias eh, ocasiones Siempre fue muy prudente Él lo que está buscando es eh, llegar a tener eh, Digamos, la forma ideal de juego que más le, le convenga eh, Por supuesto, respetando a los rivales Pero él quiere darle un poquito más, un plus O sea, llegar a un buen nivel eh, No medio, sino un poquito más Por eso tuvo muchos partidos, muchísimos Eh, en Santa Fe creo que ha jugado más o menos entre 10 y 12 partidos en toda la provincia, pasando últimamente por Galvez, habrán visto la foto, donde estaba Pinto Rivero eh, algunos jugadores de Liga Nacional que también se sumaron eh, a este amistoso en cancha de Santa Paula eh, no me gustaría marcar un solo jugador porque me, me parece que sería injusto, pero me parece que lo que está buscando es una idea de juego, sostenerla eh, por lo que me contó Diego Lichit, su idea es estar Eh, no al nivel, por ejemplo De un Estados Unidos Pero, como me decía el de fuera del micrófono Que no me mojen la oreja eh, Y me parece que por ahí pasa la cuestión eh, Saben de la superioridad de otras elecciones Pero por supuesto la idea es Hacer de partido, hacer de fuerza Y por ahí dar algún matacazo Diego, querido, un abrazo Gracias por el informe muy completo Ahora vamos a escuchar la palabra de Federico Zubiele Estamos en contacto Hoy nos vamos a ver en Santa Fe seguramente Por supuesto, lo que necesiten como siempre Santa Fe, eh, abierta la puerta para uno contra uno radio y, y por supuesto un gran abrazo para todos allí. Diego el Turco Vergara, nuestro colega, este que seguramente va a estar también colaborando en el. En el...